ingenianian izantsena probat, ba subjektu politiko irautzailearen, ba, oinarri horretatik aber se gauza hinen esaken, zen sasi ze irakurt eta egiten dugun eta horrun, ba, osea ez dela da eta horrun, ba, bai. Ba, hori az... da. Bueno, de Chapas es, es de la eh? las Bueno, hay un, el tema del sujeto político es un tema debatido, debatido siempre en todo <tose> el Es un tema debatido siempre porque es, es el tema ese tema capital, ¿no? quién es el sujeto de la liberación quién es el, el sujeto el sujeto colectivo el sujeto colectivo que tiene que, que tiene que, que llevar adelante el proceso ¿no? El proceso aquí y el proceso en todas partes ¿no? Porque según según qué, qué sujeto definamos eh, tenemos que definir a la vez qué liberación o qué o qué proceso revolucionario o qué o qué objetivos históricos tenemos y viceversa según qué objetivos históricos tenemos o qué, o qué proceso de liberación queremos realizar, tenemos que definir el sujeto. ¿no? En, en, el, en el seno de la historia, en la historia de la izquierda Berchale ha sido un problema uh, decisivo que se resolvió eh, lo que se definió como quinta asamblea y se resolvió cogiendo como... Digamos la tradición, la tradición revolucionaria de un montón de autores y de procesos de liberación desde hace mucho tiempo, ¿no? no, no fue digamos una, una creación específica de la de la izquierda perchal en en los años 79 y 80, no se creó el término, el término simplemente se recuperó de otras de otras corrientes, de otras corrientes y prácticas revolucionarias y se aplicó ychar que la vea. Y, y eso eh, cuando explique ese, esa dinámica eso va a ser muy interesante porque fue recuperar una definición y una concepción del sujeto que tenía que llevar a un proceso en contra de las teorías revolucionarias que en ese momento había, eh, que en ese momento había en Europa y había en el estado español. Fue digamos un choque fue digamos un choque frontal incluso en el plano teórico en el, plan, en el plano del concepto o, lo que marcó eh, el comienzo digamos a nivel político y a nivel teórico de la especificidad y la diferencia entre la izquierda y la digamos las, las izquierdas estatales que, que entonces había en el estado español fue un choque global en todos los sentidos y la definición del sujeto De, del sujeto político que tenía que llevar eso también marcó, marcó esa diferencia ¿no? bueno para eso tenemos que poner antes de explicar esto tenemos que aclarar algunas, tenemos que aclarar algunas cuestiones ¿no? la primera es que eh, para utilizar el concepto de sujeto de clase social o de clase trabajadora o de pueblo trabajador que digamos es el sujeto el concepto que tiene la izquierda de para utilizar un concepto tenemos que tener una teoría tenemos que tener una teoría una teoría del concepto o una, o una o un instrumento de explicación ¿no? entonces cuál es el instrumento escogido, el instrumento utilizado a nuestro entender a, a, a entender digamos de, del meollo de la izquierda de y de la tradición histórica de la izquierda de la el socialismo y dentro el socialismo la corriente marxista ¿no? eso no quiere decir que no haya otros pues, otros métodos y otras y otras teorías ¿no? dentro de la historia del socialismo en la izquierda barchale pues ha habido corrientes anarquistas corrientes eh, socialistas humanistas corrientes socialistas marxistas o corrientes comunistas en el sentido duro de la palabra ¿no? dicho esto dando el siguiente paso eh, un problema que se presenta es cómo calibrar y cómo descubrir eh, una cosa que está siempre cambiando, porque es un argumento muy conocido. Ahora ya no existe, o antes del 2007 o del 2006 o de la crisis, era muy importante escuchar ya no existe clase obrera, ahora todos son clases medias, ahora la gente vive muy bien, ahora ya no está, eso ahora que se escucha, ahora, eso que no se escucha ahora antes del 2007 y antes del 2005 era una cosa común era una cosa común, es decir, ya se ha dejado la lucha de clases, la clase trabajadora se ha borquesado, la clase trabajadora se ha convertido en clase media, etc. ¿no? Ahora con la realidad pura y dura, con un paro en Euskal Herria, en Egoalde, del 16%, con un subempleo, con una precarización con una juventud que tiene un paro de un 29 por ciento eso se ha hunido ¿no? pero hace hace cosa de 7 años todavía era muy fácil de escuchar el término términos de concepto la más que la frase hecha de que había desaparecido la clase trabajadora y que todos era, éramos clases medias y que por tanto no había posibilidad de nada ¿no? eso cuando vino la crisis se estalló se rompió por una razón muy por, muy clara en, en tres años, en cuatro años en Euskal Herria ha habido nada menos que seis burgas generales llevadas por la clase trabajadora del conjunto de Goalte ¿no? con una virulencia con una virulencia concreta ¿no? entonces, ¿cómo tenemos que utilizar el, eh, qué argumento qué, o qué método de pensamiento tenemos que utilizar para definir cuál es el sujeto concreto en Euskal Herria? aquí hay que utilizar dos términos Dos, digamos, dos niveles de interpretación. El nivel del miollo clásico interno, es decir, la sociedad capitalista está dividida entre burguesía y proletariado, entre burguesía y clase trabajadora, eso vale para todo el sistema capitalista, lo que pasa que algunos determinados momentos, por la expansión económica o por otras circunstancias de tranquilidad social, entre comillas, pero que la lucha de clases se mantiene a un nivel muy reducido, la gente tiende a olvidar que existe una clase trabajadora. La gente se crea la imagen ficticia de, lo dice también la propaganda, de que bueno, todos nos hemos convertido en clases medias, en pequeños burgueses, porque todos tenemos coche, todos tenemos una casa, etc. Esos es son los periodos de rehumanidad. El esquema, la visión teórica desaparece. ¿no? Pero en realidad el sistema capitalista se mueve entre dos grandes, grandes clases, la burguesía por un lado y la clase trabajadora. Y en la mitad En la mitad existe una clase intermedia que es la clase pequeñuguguesa ¿no? y los datos que salen diariamente, el 1% de la población mundial controla una inmensa cantidad del resto, en el Estado español 100 familias controlan el 80 y tantos por ciento de la riqueza, eso es armador, eso se sabe, hay datos y estadísticas, ¿no? eh, menos del 1% controla la riquezas prácticamente un continente entero, bueno, hay datos, basta mirar los informes que propio Banco Mundial o Fondo Monetario o en el Estado Español a asociaciones empresariales sacan continuamente, no vale. Pero eso, que es la estructura real, de esa estructura, sin embargo, en las sociedades concretas es mucho más pequeña, es mucho más com más compleja, quiero decir, es una estructura mucho más compleja, ¿por qué? Porque la burguesía se divide en fracciones, Policía Financiera, Policía Industrial, Policía Comercial, Rentistas, etcétera La clase trabajadora se divide en muchas fracciones, clase obrera industrial, clase obrera del sector servicios, clase obrera del sector financiero, etc. Dentro de la clase obrera industrial hay pues, clase obrera de químicas, de automoción, etcétera Y dentro de esos hay muchos niveles de explotación, hay muchos niveles de salarios diferentes que ahora quieren ampliar formas de explotación, etc. Entonces, aparentemente, aparentemente es un, es un caos de explicación. Y para solventar este caos de explicación siempre hay que utilizar el concepto general de brecha obrera y burguesía aplicado en una sociedad particular, en, un, en Euskal Herria. Ejemplo, ¿no? En Euskal Herria, ¿cómo se dividen ahora? Pues se divide la burguesía, la pequeña burguesía, las, la, las clases medias en el proceso, etcétera Y luego ya viene un problema decisivo que es el problema de debate serio y es un problema decisivo es decir bueno en aquellas sociedades complejas en aquellas sociedades que sufren opresión nacional en aquellas sociedades donde eh, la opresión de clase la opresión nacional la opresión patriarcal etcétera llega un momento que es sometida que es sometida a una opresión a una virulencia y a una y a, y a un control político y económico muy duro que abarca la, al 80% al 90% 80 tanto por, por de la población ¿cuál es el concepto más adecuado más válido para entrar en entonces pues prácticamente desde finales del siglo XIX que se inventó el término, el del pueblo trabajador ¿el pueblo trabajador qué, ¿qué abarca? pues el pueblo trabajador abarca al conjunto de la gente que vive del trabajo asalariado aunque cobre un salario o ¿no? Y esto es imprescindible entenderlo así, ¿eh? vosotros por ejemplo, la mayoría de vosotros no, co no cobra un trabajo, un saber me yo, con un nivel de hecho, unos trabajaréis y otros vivirán de los AITAS y, y en otros sitios se viven de los AITAS, se viven de, de la pensión de la AITONA o se vive de lo que sea, las mujeres por ejemplo, ¿no? las mujeres trabajadoras de familias trabajadoras no cobran un salario si no tienen un trabajo fuera de casa, tienen la explotación doméstica el trabajo doméstico pero no cobran un salario pero, sin embargo son piezas imprescindibles para la reproducción de las condiciones de trabajo son piezas imprescindibles para, para en casa mantener la fuerza de trabajo, hacer la comida atender psicológicamente ser sumido de todas las tensiones educar a los niños en fin, todo lo que hace una institución familiar como sitio donde se reproducen los valores burgueses ¿no? la familia tiene una función que es Eh, producir eh, personas sumisas, digámoslo así, ¿no? la familia autoritaria, la familia patriarcal tiene esa función. ¿no? Entonces, todo ese conjunto de gente trabajadora que, que vive el salario propio, el salario de la ita, el salario de la itona, o que vive de una fundación, o que vive de un salario diferido, o porque está en paro vive de una prestación estatal, o por cualquier otra cosa, todo eso constituye lo que se denomina pueblo trabajador. Y el pueblo trabajador no solamente constituye a la gente que vive, no solamente constituye está constituido por la gente que vive de un salario directo o indirecto, un salario de los haitás o de una pensión de la haitona que cada vez pasa más, o, o de ayudas públicas o de, o de salarios sociales o de cosas demás, sino también está compuesto por pequeños tenderos, por aipos por, por mucha gente, familias enteras, Que ahora con la crisis pues eh, han perdido el puesto de trabajo han juntado lo que han sacado y se han comprado un camión de transporte o, o han abierto un bar que se cierra al cabo de, de años porque no el que lo pague o han abierto un negocio de no sé qué, gente autoexportada que también hay no eh, que, que crea su propio negocio pero que viven de no de no explotar a nadie de no explotar a nadie ¿no? entonces este término este término el pueblo trabajador se constituyó ya hacia pues prácticamente hacia 1850-1860 por ahí Y quería abarcar precisamente a todos estos sectores, especialmente a las mujeres y a los jóvenes. Porque lo que estaba claro también es que la mayoría inmensa de mujeres y la práctica totalidad de jóvenes nunca terminarían siendo burleses. Prácticamente poquísimos jóvenes Eh, eh, lo que sostiene la sociología burguesa, la teoría radical de que se puede ascender socialmente desde ser un trabajador hasta terminar como un multimillonario es prácticamente imposible. Eso lo logra pues uno entre entre 100.000, uno entre 200.000, lo que pasa que eso lo utilizan luego como propaganda, ¿no? pero el burgués o la mayoría inmensa... Nunca llegarán a ser burgueses, nunca llegarán a tener medios propios y nunca llegarán a tener a poder vivir explotando a otra gente. Entonces, todo este conjunto de juventud obrera, de origen obrero, de origen popular, de origen trabajador, de mujeres, de, de gente que no tiene otra cosa que vivir que el salario. Sea propio, sea diferido, sea una pensión, sea una jubilación, sea el salario de los haitás, de lo que sea todo ese conjunto de gente es lo que constituye el pueblo trabajador y la vertebración de ese pueblo trabajador es la clase trabajadora esta es una parte de la definición pero no es la única ¿eh? no es la única porque el concepto de pueblo trabajador implica también una opresión política implica una opresión política porque porque el pueblo trabajador como está en lo bajo de la estructura no tiene acceso al gobierno puede votar cada cuatro años pero el tema claro se vota en eh, Vota y calla, idiota, ¿no? O sea, vota cada cuatro años, ¿no? Pero los que poseen el gobierno, los que los que están en el gobierno, representan a los intereses de la clase dominante. Y sobre todo, el que posee el Estado como instrumento económico, como instrumento político, cultural y como instrumento militar, no es el pueblo. El pueblo puede llegar a tener un representante en el gobierno, por ejemplo, en Puzcoa. El pueblo puede tener la, el, la Diputación de Guipúzcoa, o en Donostia. El pueblo puede tener mediante Bildu el Ayuntamiento de Donostia, o en otros sitios. Pero el Estado, la Diputación de Guipúzcoa, en este caso los ayuntamientos que puede tener Bildu o cualquier otra coalición de izquierdas, están bajo una estructura que es el Estado Español, y que es el Gobiernillo Vasconvar, que está por encima De ese, de ese nivel conquistado que es un ayuntamiento. Imaginaros que aquí en Garlecao fuera eh, Bildu. Eh, por mucho que fuera Bildu, las leyes, la estructura de poder, el sistema económico, el sistema internacional, es un, es un sistema burgués. Y la posibilidad que tendría Bildu aquí, o como tiene Bildu en Donustia, de, de aplicar políticas sociales, políticas pluralistas, queda muy limitada porque la estructura completa es una estructura capitalista y española y son leyes españolas y leyes capitalistas retocadas por un poquito pues, por el gobierno gobernillo vasconlado, etc., y por el estatuto, ¿eh? en Vasconladas y en Nazarroa por, por las leyes federales, pero un poquito nada más. Incluso aunque tuviéramos el gobierno de, de, de Vasconladas en este caso, un futuro gobierno eh, unificado a nivel de igualdad, incluso así estaríamos todavía dentro de una estructura estatal y una estructura europea. O sea, Una cosa es, por tanto, que el pueblo trabajador tenga fuerza cuantitativa, pero está oprimido económica y políticamente, porque las estructuras de dominación las estructuras que están por encima y que no tienen acceso por mucha fuerza electoral que tengas. Puedes tener acceso a un ayuntamiento, puedes tener acceso a una diputación, ya no tenemos acceso prácticamente ni a las cajas de ahorros porque las han en un proceso de banquerización, un proceso de privatización y de quitar las tareas sociales y cosas y demás, y todo eso el Estado y la democracia se lo van apropiando para ello. Por tanto, sobre la explotación económica del pueblo trabajador, encima sobre eso hay una explotación política, y hay una explotación cultural, hay una explotación nacional, eh, ya he hecho leyes españolas, una, una explotación lingüística, tenemos que hablar la lengua española, estamos bajo la cultura española o en todo caso estaríamos bajo una cultura burguesa. Por tanto, el concepto de pueblo trabajador no absorbe solo, no se define solo por una situación económica que también y sobre todo un salario que te explota, un empresario que te explota aunque vota el PNV o un pequeño empresario aunque vota Bill, que también los hay, un pequeño empresario que es de EA o que es de ARAR que tiene 3 4 trabajadores que tiene un bar, que tiene dos trabajadores en el bar o que tiene una empresa de transportes pequeñita, o que tiene un negocio pequeñito, una ferretería con 3 4 trabajadores y que vota a Bill. que los hay o sea, que, entonces el, el concepto de pueblo trabajador lo que explica es Sobre esa estructura de opresión económica, hay, internamente hay una estructura de opresión política, hay una estructura de opresión cultural, hay una estructura de opresión lingüística, de opresión nacional en su mano. Y siempre que el socialismo ha utilizado el concepto de pueblo trabajador, siempre que lo ha utilizado, la inmensa mayoría de las veces, le ha querido dar este sentido de opresión global. Este sentido de opresión global, de opresión, digamos y eh, nacional en su mano o en todo caso de, de una situación que desborda con mucho la mera la mera opresión de clase o la mera opresión económica ¿no? y esto es muy interesante porque esto da paso a la, a la otra cuestión cuando se utiliza el concepto de pueblo trabajador se utiliza en un concepto de liberación política integral por ejemplo el concepto de pueblo trabajador cuando la izquierda recurre a ese concepto es cuando se busca movilizar a mucha gente contra el fascismo o se busca movilizar a mucha gente contra una invasión extranjera o se busca movilizar a mucha gente contra una ley extranjera que, que está fastidiando, una ley extranjera que está fastidiando todos los medios, todos los derechos del pueblo. Si nosotros miramos, por ejemplo, en la, en la literatura marxista En la literatura marxista la utilización mayoritaria y el concepto de pueblo trabajador es en los momentos de guerra de liberación, en los momentos de oposición nacional, en los momentos donde donde hay que recurrir a la tradición del pueblo, a, hay que meter la tradición como la lucha nacional, la identidad nacional, la cultura nacional como un factor de liberación, pero esto ya en el siglo XIX. ¿eh? Hay análisis de Engels y análisis de Marx donde eh, te hacen... Eh, luego explicaré este otro punto, voy a terminar primero, eh, la importancia global de, de opresión total, de, de opresión nacional, de opresión militar, de opresión política, de opresión económica, que, que lleva el concepto de pueblo trabajador, porque el pueblo trabajador es el que se enfrenta a la burguesía en su conjunto. Entonces, cuando se utiliza este concepto, Y luego cómo se cómo se cómo se vertebra internamente este concepto este concepto se vertebra de una forma muy simple y es el arma el secreto la conciencia la fuerza central del pueblo trabajador es la clase trabajadora por lo común en la sociedad capitalista la clase trabajadora independientemente de qué trabajador seas Puede ser un trabajador de, una, de un taller de limpiar coches, de estar todo el día entre entregrasa limpiando coches, cambiando ruedas, etcétera O puede ser un trabajador de una oficina de un blanco, ¿no? todo limpio, con un ordenador y ordenando desahucios de la gente. ¿no? O puede ser un trabajador de un hipermercado, ¿no? llevando pedazos de carne de un lado a otro. O puede ser trabajador de una autopista, o puede ser trabajador de una farmacéutica. O puede ser trabajador de un ayuntamiento a cada unerario público puede ser trabajador de una universidad hay muchos niveles de pero lo que unifica a todos es que viven de un salario entonces esa clase trabajadora es lo que constituye el curiosoeso del puro trabajador y luego hay esferas más o menos lejanas si hay alguna cuestión que no entender me dice y volvemos a explicarla luego hay esferas como, como pueden ser gente que cobra un salario especial más alto que, aun siendo trabajadores, no, no se creen que son trabajadores y que son clases medias. Mirad, pues vamos a poner un ejemplo. Hace muchos años, muchos, muchos años, cuando en el Festival de Odenovskia pasaban, entregaban a, todavía a negar el Atasuna, se echó una película y se fue a ver porque era... se repartió entre, entre los partidos, ¿no? Y era la película un hecho verídico, un hecho cierto, ¿no? Era gente trabajadora, que no se creían trabajadores, que trabajaban en un negocio que entonces iba en boom, que era todo el, todo el sistema de marketing empleando ordenadores, empleando internet, que entonces empezaba, empleando tecnología muy de marketing muy moderna, etcétera, etcétera, y vivían muy bien, era matrimonio que vivía muy bien, ¿no? muy bien, lo que luego pasó a cabo de unos años en el Estado español, no vivían de maravilla, tenían dos hijos, no sé cuántos, una casa lujosa y es más, habían comprado otra casa. El boom que hubo en el Estado Español entre la pequeña burguesía y la burguesía de tener una, la casa en la ciudad y luego un Baserri por ahí para ir a Baserri, tenían dos o tres coches, etc. ¿Qué ocurrió? Que al marido lo echaron. Tuvo una reestructuración capitalista sobre un poco gente y al marido que ya era un poco mayor, lo echaron porque había trabajadores eh, jóvenes, más ambiciosos con más apoyo. Entonces el marido se encuentra en un momento, se encuentra sin trabajo. Pero claro, tiene unos recursos y empieza a vender todo. ¿no? Empieza a agotar los recursos, los ahorros, empieza a vender todo y el marido poco a poco, y la familia, entra en una situación de crisis. La familia acostumbrada, creyéndose que no eran trabajadores asalariados, pensando que eran burgueses o que eran clases medias, tenían una visión totalmente, totalmente reaccionaria de la vida. ¿no? Llega un momento en que el matrimonio se separa se rompe porque no hay dinero han agotado todos los recursos han pedido el dinero prestado eh, la burguesía o el entorno de las clases medias empieza a llamar de altivo fracasado en la vida a eh, un tío de cuarenta y tantos años no encuentra trabajo en ningún sitio etcétera etcétera al final el tío se empieza caer en el vagabundeo cae en el alcoholismo y casualmente está en el vagabundeo en el alcoholismo, en un albergue de vagabundos, en la, la nueva puerta las fachas italianos entran, incendian, incendian el, el sitio donde dormían los vagabundos, muere gente, el tío consigue salir, consigue salir en el incendio y toda la historia, y de pronto va desesperado por la calle y ¡pum!, y encuentra la sede de un partido de extrema izquierda con la UCI en martillo y tal, y empieza a recabar y tal, y ¡zas!, y se mete, ¿no? Y luego salen unas letras diciendo que era el hecho verídico. ¿Qué, qué el hecho verídico era que el, el, el fenómeno de empobrecimiento de clases medias que eran gente trabajadora que vivía de un salario pero que pensaban que no eran trabajadores. Cuando todo eso se desploma, se dan cuenta que son trabajadores y no quieren aceptar el hecho claro de que son puñeteros trabajadores. Y entonces para no aceptar ese hecho van a, a, agotando todos los recursos El tío se da la bebida y al final, en caso extremo, precisamente gracias a un ataque de, de, los, neofa, de los fascistas italianos, el tío se da cuenta, efectivamente, que hoy es un comienzo obrero. En paro, además, y sin una capacitación, etcétera y toma conciencia comunista en ese momento. ¿no? Pues eso que entonces eso era de los años 90, luego, posteriormente, en el Estado español y en toda Europa, al cabo de 12 años, se generaliza de una forma más. ¿eh? Esta gente, que constituyen que constituía constituye hasta antes de la crisis los lo, las áreas más externas de la clase trabajadora que no querían ser todas las clases trabajadoras que pensaban que eran eso clases medias pequeño burleses etcétera en ese sentido esta gente también inter, también es parte del pueblo trabajador. aunque ellos no tengan conciencia de hacerlo luego viene la crisis y se lo demuestra claro muchos de estos terminan votando a la extrema derecha Creo que eso también otra es realidad hay muchos de estos terminan votando la derecha bueno entonces que es el, el, el término de el término de clase trabajadora es todo aquel que vive en un salario aunque no piense que es un salario pero claro aquí aunque no piense que es trabajador ¿eh? aquí interviene un criterio que es el de la conciencia y esto en, en sociología si sí, eh, se habla de conciencia en sí conciencia para sí uno es un trabajador pero no tiene conciencia es un trabajador en sí, aunque tenga un coche, aunque tenga dos casas depende de un salario y si el empresario le manda a la calle se va a la tuñetera miseria pero no tiene conciencia de que es un trabajador, no tiene conciencia de sí conciencia conciencia trabajadora en cuanto tal ese conjunto interno, ese núcleo duro de, de, de la clase trabajadora constituye el conjunto interno del pueblo trabajador Y el pueblo trabajador, la función que tiene precisamente es dar sentido, cohesionar y aportar una visión política, y una visión nacional y una visión eh, de liberación, de lucha global en todos los sentidos, a esos conjuntos de gente que es asalariada pero que no se dan cuenta hasta que viene la crisis. ¿no? Y es entonces cuando aparece el punto crítico. El caso de Grecia fue muy claro. El caso de Grecia... Eh, se veía venir la crisis. Yo personalmente he estado dos veces en Atenas, las dos veces en discusiones antes de la crisis, ¿eh? en discusiones con las izquierdas que ahora son, que entonces eran revolucionarias y siguen siendo revolucionarias, y todo ellos era consciente de que se estaba gestando a finales de los 90, comienzos del año de los 2000, se estaba gestando una tensión muy dura. ¿eh? una tensión que iba a estallar tarde o temprano porque la economía era una economía grandibluz, ¿no? como en el estado español, eh, espuma pero pero nada nada productivo. ¿no? Y ahí eran conscientes de que eso iba a estallar, pero era también sabían que hasta que no estallase eh, la gente no tomaría consciencia. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando eso ha estallado el pueblo de, el pueblo de Grecia ha tomado por una parte de esa conciencia que son trabajadores. Y han puesto una cosa muy clara, cuando estalló la crisis realmente en el 2007 pusieron una cosa en el parterón griego lo pusieron en la iglesia. Pueblos de Europa unidos. O sea, porque ellos eran conscientes de que eran una clase trabajadora pero que eran el pueblo griego. Y entonces dijeron, aunque en el manifiesto comunista pone proletarios de todos los países unidos, nosotros como pueblo, como trabajadores griegos, en el Partenón vamos a reivindicar la unión de todos los pueblos europeos. Y encima lo hicieron en, un, en una foto en inglés muy clara, escrita en rojo sobre el Partenón, reivindicando precisamente el concepto de pueblos trabajadores de Europa ante la que se avecina, y era todavía el año 2007, 2008, ante la que se avecina no tenemos otra necesidad de unir. Eso explica que precisamente los griegos, el pueblo griego, esté en estos momentos, una parte apoyando el fascismo, pero en su conjunto, esté sabiendo que se enfrenta a un, a un, a un proceso de nueva opresión. Dentro, aun siendo oficialmente independientes, oficialmente independientes sin embargo, ellos intuyen que Alemania, Euro-Alemania, les está machacando la banca euro-alemana, la banca internacional, la banca francesa, con la Troika, con la Unión Europea, los está machacando con una duda que ellos no no tienen por qué pagar porque es deuda de la burguesía griega. Entonces han tomado conciencia de una nueva opresión nacional. Pues todo esto que ha pasado cuando estuvimos dos veces en Atenas, todo esto se discutió. Y la izquierda revolucionaria no se indica, la izquierda revolucionaria ya empezaba a intuir. Y en estos momentos... En estos momentos, en una reunión que hubo hace poco, con, con unos alemanes que tuvimos una reunión en, en Donostia, los alemanes que habían estado en Grecia, que habían estado en Grecia, eh, el compañero alemán nos decía que había visto una reivindicación nacional del pueblo griego como nunca, y un odio hacia, o un rechazo hacia Alemania, eh, como nunca. ¿no? O sea, cuando al pueblo ya, se le ha hundido todo el mito de Europa, toda esa historia, se da cuenta que está siendo oprimido nacionalmente. Pues bien, este ejemplo de cuando ponen pueblos de Europa unidos, viene precisamente desde el concepto de pueblo trabajador. La izquierda griega empezó a darse cuenta a finales de los 90 que estaba gestando una situación muy dura, que esa situación muy dura iba a estallar, que ahí iba a estallar un proceso muy tenso, y que se tenía que preparar, entonces cuando estalló no tuvo ningún problema en poner ese cartel enorme en el Partenón ese cartel enorme, imaginaos vosotros para que veáis incluso un pueblo estando, disponiendo de un estado propio, disponiendo de un estado propio un pueblo ¿cómo es saqueado? en el Partenón antes originariamente había unas figuras de oro y de marfil eran 199 figuras de oro y de marfil que reflejaban que exponían cada uno con su cara los 199 muertos de la batalla de maratón entre los persas y los griegos en el año 400 y pico antes de Cristo. 199 muertos, cada uno con su cara de, de oro, de basfil y unas figuras preciosas. ¿no? Esas figuras les fueron expoliadas y ahora están en el Museo Británico. Ahora están en el Museo Británico. Entonces, para que veáis la opresión nacional, a qué puntos llega, que para el pueblo griego la, la batalla de Maratón contra el Imperio Persa fue uno de los puntos centrales de la toma de conciencia de nación precapitalista y lo pusieron en el Partenón los 199 muertos, cada uno con su cara, como agradecimiento, como permanente y premio, cuando llegaron los británicos, se lo llevaron y arremplaron con todo. Y una reivindicación... Del, ...del pueblo griego es que vuelvan las 192 caras a su sitio donde les corresponde. ¿no? Pues eso explica hasta qué punto en el capitalismo actual el concepto de pueblo trabajador... Permite entender, ...permite entender cómo un pueblo en unas condiciones de explotación reivindica... ...su historia nacional, reivindica que incluso teniendo estado formalmente independiente... Sin embargo, están oprimidos funcionalmente porque no tienen ninguna atribución, dependen prácticamente de todo lo que impone Europa, etcétera, etcétera. Y la izquierda griega utiliza asignadamente el concepto del pueblo trabajador. Especialmente porque se dan cuenta que es esa, que es, esa, es el concepto que más refleja la, la, la complejidad de todos los factores que intervienen en la toma de conciencia del pueblo oprimido por un poder extranjero con el apoyo de su propia burguesía que le ha vendi vendi y ya sabéis todos que eh, cuando estalló la situación ya en el 2010 2011 ya la situación no es impactable el gobierno de papa andreo en Grecia decidió hacer un referéndum ¿no? y decidi un referentedum en noviembre de, de 2011 misteriosamente los rumores de un esta, de un golpe de estado militar entonces eh, se evita el golpe de estado militar, a condición de que de que no se haga posible. Y el pueblo griego en una situación, o sea, se suprime por intervención de amenaza militar, se le suprime, se le impide hasta eh, hasta el derecho elemental, lo mismo que los españoles impiden, eh, con el peso de la ley y con el peso del ejército, a los pueblos oprimidos, gallegos, vascos, catalanes, etcétera el ejercicio del derecho a la autodeterminación pues el ejercicio del derecho de referéndum nacional que es como una autodeterminación incluso es suprimido ahora totalmente a un pueblo que tiene, que es soberano ¿no? entonces el concepto de pueblo trabajador lo que explica es todo ese conjunto de factores ¿no? ¿cuál fue la evolución del concepto de pueblo trabajador en la izquierda internacional antes de que lo recuperara la izquierda versable en los años finales de los años 60 en el 67 pues fue una fue un concepto que se utilizaba precisamente para reflejar la, eh, la, la, el choque frontal del conjunto del pueblo del conjunto del pueblo con la burguesía y con el imperialismo hay un momento en la historia de la revolución bolchevique que es que es, que es, que es, terrible, que es cuando 12 países capitalistas al justo al terminar a los pocos meses de terminar la guerra mundial del 14-18 invaden laurs que llevaba muy poco, ya seis meses de existencia en la DOS apoyan a los ejércitos contrarrevolucionarios, a los ejércitos zaristas y enemigos que se habían estado enfrentando que se habían estado enfrentando en el campo de batalla se alían para vencer a los bolcheviques, ¿no? Serían alemanes con franceses, etcétera, norteamericanos, británicos, japoneses. Bueno, prácticamente 12 potencias imperialistas para ahogar y en el momento crítico en 1918 en punto crítico en un, en, una, en una carta muy muy muy breve en dos cartas una la patria socialista en peligro, le titula, y en otra declaración de los derechos del pueblo trabajador y oprimido no son cartas muy breves donde eh, dicen la patria socialista la patria socialista que abarca la liberación de muchos pueblos y el pueblo trabajador está en peligro de muerte luego aquí lo que tenemos que hacer es enfrentarnos totalmente con el enemigo internacional, etc. eso otra recuperación de ese concepto y ese concepto y luego se va utilizando sistemáticamente en todas las luchas de liberación en todo el mundo. Y es un, otro otro ejemplo, cuando surge el fascismo en el año 23 en Italia y luego el nazismo en el año 33 en, en, en Alemania La internacional comunista, sobre todo en, el, en los cuatro primeros congresos, frente al fascismo utiliza la concepto clase trabajadora, utiliza todos sus conceptos, pero recupera el concepto de puro trabajador. Lo recupera de una forma muy clara y frente al fascismo nos tenemos que unir todos los oprimidos, todas las oprimidas, porque el fascismo es el peor enemigo. En los debates sobre la revolución antes de eso, los debates sobre la revolución de 1905, 1906, el debate de 1906, hay un debate entre Rosa Luxemburgo con los reformistas y en un texto Rosa Luxemburgo explica cómo se ha hecho la revolución de 1905, cómo se movilizan todas las masas, eh, hace un análisis de todos los sectores de las clases, de las mujeres, de la juventud, muy bien escrito, precioso, son, son párrafos, impactantes, ¿no? y, y te mete de pronto conceptos que a la izquierda ver Berchale los tenemos súper conocidos, el concepto del movimiento popular, el concepto del pueblo trabajador, el concepto de... o sea, conceptos que nosotros los, los tenemos asiduamente, Rosa Luxemburgo, analizando una sociedad tan desarrollada como la alemana, como la belga, como la europea, en, en aquella época utilizaba con toda la normalidad. ¿no? ¿Qué ocurre? Que llega un momento que este concepto que es explosivo, que es un concepto que refleja el choque frontal entre un Estado extranjero o un Estado dominante y el pueblo en su conjunto, no interesa al reformismo. Quienes empiezan a abandonar el concepto de pueblo trabajador, van a abandonar la socialdemocracia después de la primera guerra mundial. Se empieza a desentendiar el de pueblo trabajador y se centra exclusivamente en el concepto más laig, más así nada de clase trabajadora. Todo el contenido político, todo el contenido revolucionario, todo el contenido de liberación que tiene el concepto de pueblo trabajador se abandona. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los años 50 en Europa. Llega un momento en el que ya se ha vencido el fascismo, ya hay un estado keynesiano, hay un estado de tal, de esto una apariencia de democracia, Y los partidos socialdemócratas y los partidos eurocomunistas se van quitando de encima el concepto de pueblo trabajador. Va desapareciendo. Por ejemplo, la historia, cuando se utiliza mucho el concepto de pueblo trabajador, durante el periodo de la ocupación nazi. En Europa, los ejércitos nazis ocupan Europa. Y surgen guerrillas de liberación antinazi, pues prácticamente dentro de Europa. En unos sitios más potentes que no otros en italia en grecia en francia en holanda en luxemburgo en noruega en, en alemania mismo en polonia en un montón de sitios surgen guerrillas animaless donde la burguesía está prácticamente ausente donde la burguesía está prácticamente ausente y la pequeña burguesía también hasta el final de la guerra hasta comienzos de 1944 ¿no? donde ya La pequeña burguesía ya se valentona, pero hasta entonces prácticamente no Y durante todos esos años muy duros, donde la gente se ocupa la vida, lo que unifica es el concepto de pueblo trabajador. Los pasquines en todas partes, eh, frente al invasor, frente a la burguesía colaboracionista con el invasor, nos tenemos que unir todos. Nos tenemos que unir el 80% de la población, todos los trabajadores o todos los que dependamos, no solamente de un salario, sino que tengamos conciencia nacional conciencia nacional polaca, conciencia nacional ¿conciencia de qué? conciencia del pueblo los análisis de Gramsci, por ejemplo en 1919 1918 son impresionantes en ese sentido cuando la revolución en Turín eh, las, los consejos obreros del norte de Italia, otra vez reivindica eso. y es muy curioso porque hay un momento en los análisis de Gramsci cuando estudiando Eh, cómo tiene que, que, que intervenir el partido cuando analiza la cuestión internacional cuando analiza la situación de las finanzas que oprimen a Italia las finanzas internacionales cuando analiza de que hay que analizar la cuestión mundial y la cuestión internacional y la cuestión nacional pues recoge el concepto de pueblo trabajador o sea, el concepto de pueblo trabajador va unido siempre A, a, a la de una nación a la realidad de una nación oprimida eso se utiliza durante todo el fascismo se utiliza durante las guerras de liberación en la segunda guerra mundial pero empieza a caer en desuso con los años 50 y empieza a caer en desuso en el estado español y empieza a caer en desuso dentro de las izquierdas estatales que hay en el estado español entonces llega un momento en el que se hace un debate muy duro en la Izquierda Berchale, precisamente en la Quinta Asamblea y donde se propone precisamente frente al concepto abstracto de clase obrera, que era el concepto que utilizaba la digamos la Izquierda Española también en Euskal Herria, la Izquierda Berchale propone que se recupere y que se utilice en Euskal Herria el concepto histórico marxista de pueblo trabajador que aúna toda esa capacidad de resistencia nacional frente a un poder extranjero y frente a una burguesía colaboracionista y los análisis que se hacen en estos momentos en la quinta asamblea son de una denuncia durísima contra el penúgü una denuncia y más que contra el penú contra la burguesía vas ¿no? pero advirtiendo claramente y hay textos hay textos que, que dicen va a llegar un momento en que van a negociar pero con años de antelaciones ¿eh? y llega un momento en que van a negociar la burguesía vasca con el franquismo en una transición y se van a volver contra nosotros. Y se van a volver contra nosotros y la burguesía vasca nos va a atacar, nos va a reprimir y nos va a encarcelar. Y de eso será muy consciente, entonces dice, bueno, para toda esta para todo este asunto, para unir a todas las fuerzas, qué conceptos tenemos que utilizar, tenemos que resacar, recostir, aplicar Euskal Herria al concepto de puro trabajador. Pero eso se tiene que aplicar en las condiciones de Euskal Herria. Y llega momento en que este concepto se utiliza sistemáticamente, pues prácticamente dentro de Izquierda Barchal eh, 80, 90, etcétera Pero dentro de las organizaciones que empiezan a dejar lo que era ETA y lo que era el Izquierda Barchal, por ejemplo, la, las extisiones anteriores de los chinos, de los truscos, etcétera lógicamente el concepto de pueblo trabajador va a desapareciendo de sus escritos y van utilizando conceptos que no reflejan la opresión nacional, que no reflejan el choque total con el Estado, que no reflejan la contradicción antagónica con el Estado. Y esto es así porque qué? Porque cada línea política, como decía en un principio, cada línea política recurre a los conceptos que le interesan. Si a mí me interesa dejar secundaria la cuestión de la opresión nacional, secundaria la cuestión de la opresión cultural, de la opresión lingüística, etcétera, el concepto de pueblo trabajador que se ha utilizado para reflejar todo eso y que la gente comprende como pueblo trabajador el sujeto que sufre esa opresión global, pues no lo utilizaré, utilizar el concepto utilizar el concepto de, de clase obrera a secas, porque es lo mismo la clase obrera eh, vasca que la clase obrera de Murcia, por poner un ejemplo. Pero el pueblo vasco no es el pueblo de Murcia, ¿veis la diferencia? El pueblo vasco no es el pueblo de Murcia el pueblo vasco es el pueblo de Asturias. Sin embargo, hablar de clase obrera, sí, porque todos estamos explotados asalariadamente, pero el pueblo asturiano no es el pueblo vasco. Y el pueblo trabajador asturiano no es el pueblo trabajador vasco. Y el pueblo trabajador asturiano tiene unos derechos nacionales cuanto asturiano. Nosotros tenemos derechos nacionales en cuanto vascos Y por tanto, a todas las izquierdas estatalistas no les interesaba el concepto de pueblo trabajador y lo fueron abandonando eso por una parte por otra parte llega otro momento en el que dentro de la izquierda europea se produce una debate ¡Bum! se hun de toda una situación se hunde toda una de toda de la URSS y bueno y las izquierdas eh, empiezan a dejar eh, caen en, en una confusión tremenda se desaniman o simplemente empiezan a aceptar eh, corrientes ideológicas burguesas. ¿Qué empiezan a aceptar? Pues empieza a aceptar conceptos como lo que hemos dicho en un principio, ha desaparecido la lucha de clases, ha desaparecido el proletariador, ¿cuándo empieza a ocurrir esto? En los años 90. ¿Qué ocurre en los años 90? Que en los años 90, por efecto del neoliberalismo y del postmodernismo, en de una serie del de postmarxismo, el postestructuralismo, el postmodernismo, ya he dicho, etc., por muchos post también hay que ser un pensador digamos, Ya no hay que pensar, hay que aceptar lo que diga cualquier periódico. ¿no? El país dice que tal cosa y entonces yo pienso lo, según lo que diga el periódico El País. ¿no? O, o tal revista dice tal cosa y yo pienso según lo que diga ese país, esa, esa, esa revista, pero no según lo que diga mi público. Entonces, durante todos los 90 y comienzos del año 2000, de lo, del 2000 aparecen conceptos como multitud, como ciudadanía, como antiglobalización como movimientos sociales, eh, nuevos sujetos, eh, etc. Todos se caracterizan por dos cuestiones. Liquidar o, o reducir prácticamente a la nada la opresión de clase, la explotación asalariada, mm -hmm. reducirlo prácticamente a la nada, y a la vez reducir o, o negar la cuestión. nacional. Ya todos somos europeos, todos somos cosmopolitas, las naciones han desaparecido, ahora vivimos en un mundo esto, el, el, el, el, existe una gobernanza mundial, existe una serie de cosas de estas. ¿no? Todo eso se mantiene mal que bien hasta que se empieza a notar la crisis. Eso se desploma en Latinoamérica, ¿por qué? Porque la crisis está ahí en Latinoamérica muy temprano. ¿no? Surge el chavismo, surge en, en, en, a finales de los 90, surge la crisis en Argentina en 2000-2001, Eh, eh, surge luego Bolivia, surge Ecuador, eh, surge toda la situación en Brasil, todo un movimiento que empieza a demostrar que eso es una mentira. Y en, en Europa surge la crisis en Estados Unidos en 2007, en Europa un poquito después, y otra vez la gente se da cuenta de que esto, que, que ostias, somos, queramos o no primero, somos trabajadores, estamos en la punitera miseria, estamos perdiendo salarios y condiciones de vida y trabaja una velocidad de escopón, están privatizando todo, están precarizando y encima somos todos. Pero ¿qué ocurre? Llega otro momento que aquí dentro, entre nosotros en Eguanda, surge otro debate. Surge un debate donde determinada corriente pues empieza a decir hombre, qué bueno, que tal, que ya el concepto de pueblo trabajador y el concepto de clase social habría que adaptarlo un poquito a las circunstancias, pat su un debate y se vuelve astaurar el término vital de eh, pueblo bajo eso digamos que ha sido hasta ahora ha sido la trayectoria es muy importante explicar esta trayectoria porque si no entendemos la historia cómo ha ido si no entendemos por qué las izquierdas las izquierdas independentistas han recurrido sistemáticamente al concepto del pueblo trabajador no entenderemos su carga y su potencial para explicar una realidad porque un concepto lo que nos permite es explicar una realidad nosotros pensamos con conceptos si no utilizamos conceptos la carga teórica que el concepto tiene no no la vamos a conocer no vamos a ampliar. por poner un ejemplo nosotros cogemos un documento que sea un papel si en ese papel en ese hechostenplo no aparece el concepto de clase social, ya empezamos a despecharlo. Si no aparece el concepto de socialismo, ya es terrible. Si no aparece el concepto de lucha de clases, ya es un papel reformista. Si no aparece el concepto de independencia, ya es tuve que saber que lo hace mal. ¿no? O sea, y es porque se piensa con conceptos y cuando en un papel sistemáticamente determinados conceptos son excluidos y se introducen otros conceptos, es porque la persona o el colectivo que ha escrito ese papel piensa con los conceptos que ha introducido y no utiliza los conceptos que ha expulsado. Entonces, imaginaos vosotros, aquí en el barrio, en Galdacao, habláis con un chaval oye, pues vamos a Gasteche. ¿Gasteche qué es eso? Yo nunca he oído, nunca he he oído el término Gasteche. Y el joder, ¿en ¿dónde le han educado a este niño? ¿Qué será de las jóvenes generaciones del PP? pero aún no sea el pepe de Marte, porque el gasteche en Euskal Herria es una cosa que hay en todas partes. Hacer simplemente esa, ese experimento, un gasteche inmediatamente, ¡uh! Oh, ahí estaban los peores, los malvados, los rojos, los cuernos, eh, todas historias están ahí, bueno, cuernos pues sé, en algún sentido, eh, todas las historias están ahí metidos ¿no? Según cómo se utilice un concepto y no se emplee o no o se o no ese concepto, según eso nosotros calibramos ya inmediatamente una persona. Basta oír a una persona diez minutos en un debate para descubrir dos cosas. Primero, cómo piensa, cuál es su método de argumentación y qué criterios políticos tiene. Porque si no utiliza, por ejemplo, un joven, no utiliza el concepto rasteche, no utiliza el concepto asamblada, no utiliza el concepto borroca, no utiliza determinados conceptos que son estructurales ya en el lenguaje de la juventud vasca, pero la perspectiva de la en la vía, O, o sea, se ha formado en el cuartelillo de los de Arapnú, o sea, es así. Pues lo mismo pasa en, en cualquier término, en cualquier debate, en cualquier circunstancia. Y por ejemplo, cuando un documento desaparece el concepto de pueblo trabajador y aparece el concepto de ciudadanía, ya nos ponemos alerta, nos ponemos atentos, ¿no? Y eso cuando se repite ya eh, hay una deriva hacia la derecha. Pues esto es importante porque pensamos con los conceptos que nuestra orientación práctica viene condicionada por los conceptos que utilizamos, porque son ellos los que nos iluminan, orientan el foco a qué realidad queremos tocar. Y ahora pasamos ya a la segunda parte. ¿Cuál es el, la función o qué obligaciones o qué perspectivas tiene el pueblo trabajador vasco en estos momentos? Ya hemos definido que ahora el pueblo trabajador vasco, llegamos aproximadamente ¿eh? uchi Vera, pues será el 80% de la población porque Euskal Herria es un país industrial con un pecho industrial potente, con una clase de trabajadora potente, se le pueden aplicar los daremos del capitalismo desarrollado se le deben aplicar esos daremos y generalmente en, los, en el capitalismo desarrollado, la clase trabajadora en general, el pueblo en su conjunto, viene a ser el 80-85% de la población en su conjunto la gente que vive de un salario. Luego viene a ser el 12%, el 10, el 13% según los países la pequeña burguesía o mediana burguesía y luego una parte muy pequeña la burguesía de ahí in... y la gran burguesía una parte ínfima. ¿no? La parte ínfima. pues bien, ese 80, ese 82, ese 79, da igual, ese 80 alrededor. ¿Qué función tiene hoy los canarios? ¿Y cómo está y cómo está organizado ese es levantaje? ahí está el debate crítico, o sea, hemos visto que el pueblo trabajadores es esa masa enorme, ese componente enorme, que tiene conciencia nacional porque en Escaladea hay una cosa clara quienes han llevado adelante todos los procesos de